gram. Oi. Oh, yeah. Allanar a cooperativas, comedores y merenderos es perseguir a los que menos tienen. El miércoles pasado, 14 de agosto, en distintos lugares del país se produjeron allanamientos en espacios de trabajo de la economía popular. La orden de allanamiento fue liberada por el juez federal Julián Ercolini para que intervenga el fiscal Carlos Rívolos. La acción judicial se produjo exactamente una semana después de la celebración de San Cayetano, en la que nuestro pueblo humilde y trabajador atravesó la ciudad de Buenos Aires desde el hasta Plaza de Mayo pidiendo por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Lo mismo sucedió con allanamientos a comedores y merenderos realizados luego de la jornada de protesta en el Congreso por la Ley de Bases. También habían allanado, después de los sucesivos reclamos, por la falta de entrega de alimentos ya comprados por el, el gobierno anterior, acaparados y a punto de vencer por decisión del gobierno actual. En todos los casos, la intervención de la justicia fue de modo violento, con el maltrato de las fuerzas de seguridad contra las personas en su mayoría, niños, niñas y adultos mayores, con direcciones en las actas que no coinciden con los espacios allanados, y con procedimientos que, en nombre del nuevo protocolo de seguridad, no se ajustan a derecho. El allanamiento a cooperativas, comedores y merenderos es parte de la persecución a los que menos tienen. Es el ataque histórico y sistemático a nuestro pueblo trabajador cuando se organiza y construye alternativas para sobrevivir. ¿Les molesta? Que resistamos. Les molesta que no nos rindamos. Les molesta que no caigamos en la trampa de la comunicación chatarra de los medios hegemónicos y de las redes sociales. Les molesta que existamos porque quieren un mundo para pocos. No nos quieren ni para trabajar ni para que compremos lo que ellos producen. Les molesta que ante cada necesidad nos organicemos para luchar por nuestros derechos. Convocamos a todas y todos los y las trabajadoras y trabajadores de Avellaneda y al pueblo en su conjunto a mantenernos en estado de alerta para defender nuestros lugares de producción y proteger a nuestra comunidad ante la violencia de este gobierno nacional y de los cipayos de turno. toca a una, una, tocan a, a todos. todos. Tardes, feliz viernes para todos. Otro programa de AGPS súper en vivo con mi super compañero Alejandro Zeró. Bienvenido a la Argentina. Super buenas tardes, super compañero. <ríe> ¿Cómo andas? Chany bien aquí, aquí en la lucha. Como siempre y del otro lado del vidrio nuestro super JR, muchas gracias por estar ahí. Bueno, así comenzamos hoy, ¿no? Exactamente, medio Más o menos, ya vamos despuntando un poco de qué va a ir el programa, pero no es precisamente solo un tema para el programa, sino es de qué viene estos últimos meses de persecución, ¿no? eh, de instigación, de desalojo, de allanamientos de a compañeros, a nosotros mismos, eh, cooperativas y espacios que, que son comunitarios, que están para el barrio, pero que parece que molestan, ¿no? Mm. Sí, bueno, estamos con el convencimiento. Esto que acabamos de leer es un documento eh, generado inicialmente por eh, la Unión UTEP. de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular eh, de la Regional de Avellaneda, sí. los compañeros de Avellaneda de la UTEP, eh, pero que rápidamente fue generando adhesiones de distintas organizaciones sociales, populares, distintas gremios, entidades, eh, entidades eh, propias de Avellaneda, también. de la Universidad de Avellaneda, también el Consejo de Liberantes, Secretaría de Derechos Humanos de la UTEP, Secretaría de Derechos Humanos de también de Avellaneda. O sea, va generando rápidamente respuestas, adhesiones y también va generando efectos. Como por ejemplo lo que sucedió el martes que un grupo de docentes de la UNDAV y alumnos se presentaron a, al polo textil ahí de la Santillán, en el sí. lugar emblemático que tiene la santillana al lado de la estación Maxi Darío, a, a acercar su solidaridad y a escuchar las palabras de, de, de los compañeros y compañeras que fueron que asediados, acosados por la Fuerza de Seguridad y el fiscal. Cabe decir que esto que leímos tiene un, una consecución en el tiempo, que es que venían haciendo allanamientos, siguen haciendo allanamientos, no cesan de hacer allanamientos, persecuciones, incluso en algunos casos, como vamos a escuchar hoy, con riesgo de encarcelamiento de algunas de las lideresas y algunos de los compañeros que están ahí atravesando las situaciones de resistencia de nuestro pueblo. De esto entenderemos que vaya el programa de hoy. Nuestra intención no es hacer un programa lacrimógeno ni atemorizador sino todo lo contrario eh, por eso decíamos que el efecto de este documento fue de movilizar de juntarse de, de estar en contacto más eh, más abrazados sí. eh, sorteando muchas veces las dificultades que hay en nuestro campo nacional y popular de disputas por pequeñas diferencias en algunos casos malintencionadas pero en la mayoría disputas por pequeñas diferencias que tienen básicamente que ver con cuestiones más de, de una política que está muriendo que es un modo de hacer política que está muriendo, que está quedando atrás que el enemigo ha utilizado también para mostrarnos como como una zanahoria al burro para entretenernos, para ver promover que, ah, qué bueno que esos vos o qué buena que sos vos, tendrías que estar en tal cargo, entretenernos dejar, distraernos, dejar, dividirnos, deja atrás a tus compañeros, vení, sumate, vas a tener un salario vas a tener esto, aquello de... Bueno, todas estas modalidades de una política que vetusta y que está quedando atrás, eh, resurge para resistir ante el embate que tiene este gobierno y, y la fuerza de seguridad eh, en nuestros espacios. Hoy vamos a charlar con... Con compañeras de 3 de febrero, de un, de sí, un espacio de 3 de febrero. Silvana, si nos atiende. Claro, y, y también con, con, Griselda y con Griselda Altamirano, que está ahí en Tandil, en una persecución muy encarnizada. Bueno, nos persiguen por qué hacemos. Exactamente. Y son dos muestras también, eh, las compañeras, eh, como botón, ¿no? Porque de verdad que hay mucho de esto, pero eh, Griselda es como una persecución más personal, ¿no? Y la otra es comunitaria, como sea, de a uno o de a muchos nos quieren llevar puestos así que, eh, nada, creo que va a estar muy bueno, también invitarlos a poner como nosotros también la paga del mate porque va a estar muy interesante el, el programa de hoy, las entrevistas en vivo así que si JR está, sí está. en sintonía le pedimos que nos Deleite. musicalice con su habilidad escuchando al Gran Pueblo Salud por FM Riachuel No te enfermes Cava Taller de ajedrez Todos los lunes de 16.30 a 18 horas en Suárez, 421 en La Boca, se realizará un taller de ajedrez. Este taller está organizado por el, la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario Los Pibes de La Boca. sí Así que está invitado todo el mundo a venir a practicar y a jugar y además a compartir el espacio de aquí, ...en Suárez... ...junto a con los compañeros de la CACS. Gran festejo del día de las niñeces... ...jugando construimos derechos... ...mañana sábado 24 de agosto... ...a las 2 de la tarde... ...14 horas... ...acá nomás en la Plaza Solís... ...te esperamos con juegos... ...bailes, carnaval... ...y una gran merienda... ...red de cooperativas... De Barrio de la Boca Recordá, mañana, sábado 24 de agosto, 14 horas En la Plaza Solís, te esperamos Jugando, construimos derechos Bien Cine Debate, Riachuelo Comunidad organizada y solidaria de La Boca, te invita el próximo jueves a las 18.30 horas en Villa Fañe y Nicochea, esquina Gasparini, a este Cine Debate. Puedes traerte el mate. La Boca, el barrio que queremos... ...celebra sus 154 años de existencia... ...sí, así como lo escuchaste... ...154 años y se va a celebrar... ...con chocolatada y merienda... ...con arte en vivo... ...con talleres y juegos para chicos y chicas... ...exposiciones... ...cena con fideos de colores... ...venite a compartir con tu familia... ...y todos los vecinos... ...esto se realizará el viernes 23 de agosto... ...hoy mismo... ...dentro de un ratito a las 17.30 en donde en la plaza de los bomberos allí en la madrid y garibaldi así que nuevamente repetimos la boca el barrio que queremos celebra sus 154 años acércate a celebrarlos la cocina comunitaria de suárez sigue con la venta de ñoquis escucha ñoquis de papa casero un kilo 3500 y 3 kilos 9500 rinde para cuatro porciones puedes hacer tus pedidos al 11 39 22 67 93 repito 11 11 39 22 67 93 puedes retirarlo por acá suárez 421 o hacemos algunos envíos por la zona Navegar de espalda Día después de que un catamarán comenzara a pasear visitantes desde Puerto Madero a La Boca se realizó una audiencia pública para extender la habilitación para navegar el riachuelo con fines turísticos y recreativos. En la misma semana, casualmente, el gobierno porteño Decretó el desalojo a unos metros del nuevo espacio Qué casualidad, ¿no? Del nuevo puerto, allí echan a nuestro pueblo Para que vengan a pasear los turistas Qué coincidencia, ¿no? Mm. Veremos casualidad, cómo resiste ¿no? una vez más nuestro pueblo La justicia frenó el traslado de la feria de vuelta de Rocha economía popular la justicia hizo lugar al amparo colectivo presentado por los y las feriantes que rechazan la reubicación de los puestos eh, con la que pretende avanzar el ministerio de espacios públicos la feria artesanal funciona en caminito desde hace 40 años y ya es un símbolo del barrio también otra cosa que quieren mover Gracias a todos los que se acercaron a la celebración de la Pachamama. Hoy, hace un ratito nada más, de 13 a 15 horas, en el Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros, el que todos ustedes ya conocen, se dio el festejo de ofrenda a la Pachamama. Los vecinos y vecinas llevaron ofrendas, bebidas, comidas y etcétera Ahí a Pedro de Mendoza, 1407, y le dieron la ofrenda a la Pachamama. Así que muchas gracias desde acá a toda la gente que se acercó. Recientemente, a las 13 horas aproximadamente, casi 14, eh, aquí en el barrio de La Boca, en las calles Iberlucé y La Madrid, la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió brutalmente a vecinos y comerciantes del barrio de La Boca. Con gases lacrimógenos, dentro de los negocios y bares, intentaron levantar los puestos históricos que se hallan en ese lugar, dejando un saldo de 10 heridos. Seguramente las compañeras de eh, Romper el Cerco retomarán este tema, porque es parte de lo que leíamos antes, el gobierno de la ciudad avanza en desalojar todo trabajo que no tenga que ver con la formalidad de que ellos suponen deben tener Nuestros compañeros y compañeras de la, de la economía popular Así que hace unos días También sucedió en una plaza En, en Parque Chas eh, Y sufanan de eso Diciendo que están poniendo en orden Las cosas en la ciudad ¿En orden para quién? Supuestamente para el turismo Y supuestamente para los que más tienen seguramente Así avanzaremos <música>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 Con el sol Y en la Pachamama Florece Se hace vida con el sol. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece se hace vida el sol y en la Pachamama una hermosa se hace con el sol y en la Pachamama florece Bien, volvemos al piso aquí en Al Gran Pueblo de Salud. Eh, el tema de hoy, como habíamos planteado al principio del programa, tenía que ver con toda esta avanzada que no se detiene y crece de parte de este gobierno nacional, representante de los poderes fácticos, y que ha puesto su principal mira telescópica en los movimientos populares, en los movimientos de trabajadores, en los movimientos de trabajadores eh, informales, también en los formales, ...en nuestro pueblo en su conjunto y sobre todo en aquellos sectores... ...con más potencialidad para resistir este avasallamiento de derechos... Y de, ...y de intromisión y de negocios turbios y de venta de nuestro país. Y para retomar el tema, estamos comunicados telefónicamente... ...con lo que para mí es un honor... Es como se, de, decirle movilero por ahí, ¿no? Pero <risa> nada. Ocasional. Corta la bocha. vamos Estamos conectados con Ariel Weisman, docente de la Universidad Nacional de bellaneda en la materia trabajo social comunitario y además histórico eh, trabajador de la FM Gráfica aquí del barrio de Barracas y La Boca. Ariel, querido, ¿cómo te vas? Alejandro y Chani te saludan. ¿Cómo, les, cómo están? Muy buenas tardes. Buenas Eh, si escuchan un ruido de fondo, estoy acá en la feria artesanal Vuelta de Rocha, ¿sí? en el barrio. Se te escucha perfectamente, eh, Ariel. Eh, te querían No queremos perder la ocasión porque bueno arrancamos el programa de hoy eh, leyendo el documento que sacó la UTEP Avellaneda, eh, pero básicamente un documento eh, un, tirando a la unidad de los trabajadores y trabajadoras en general en su conjunto, un documento que rápidamente dejó de pertenecer a un sector y pasó a ser parte de gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de, de Avellaneda y a la comunidad toda, eh, denunciando y planteando claramente que cuando se allana y se persigue y se desaloja eh, los proyectos de trabajo de la economía popular, los proyectos de comedores, de merenderos, se están metiendo con el pueblo que menos tienen, digamos, ¿no? Que todas las demás excusas de corrupción y... Y de, y de dificultades o de falta de claridad en el manejo de, de, de, la, de las mercancías, no es otra cosa que una excusa para pegarle al sector más dinámico de nuestra sociedad y el que seguramente va a resistir porque no tiene más espalda que eso que resistir y justamente a la vuelta de eso, como corresponde a, al efecto que buscábamos con, con esta unidad de los trabajadores y, y, y la comunidad en su conjunto eh, vos me enviaste unas fotos y contándonos así muy rápidamente de una visita de docentes y estudiantes al polo textil de La Santillana, ahí en la estación Maxi Darío. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trató eso, cómo surgió la iniciativa? Sí, fue en, en el contexto de un paro docente y no docente de esta semana, ¿no? Un martes y miércoles hubo paros en todas las universidades públicas nacionales Eh, primero convocaron los no docentes y luego adherimos los docentes con lo cual en ese contexto eh, en, en estamos en un plan de lucha que no es solamente salarial sino eh, en defensa de lo que hemos construido todos estos años ¿no? lo que como organizaciones del pueblo fuimos construyendo en términos de educación, en términos de compromiso de las instituciones educativas universitarias con el pueblo humilde, y con el pueblo organizado, estuvimos eh, haciendo medidas de fuerza. Y en ese contexto, eh, lo que planificamos fue hacer una visita a la cooperativa textil del Frente Popular Darío Santillán, que es un espacio conquistado con la lucha, ¿no? Eh, eh, es decir, nada se consigue sin eso, no sin la acción colectiva, sin plantear el conflicto, sin plantear el antagonismo. Y estuvimos compartiendo una conversación ahí con las trabajadoras y con los trabajadores, eh, docentes y, y, co y cooperativistas y estudiantes, acerca de el momento en el cual estamos por lo decías recién en la, en la introducción no creo que se va, se va eh, constatando se va verificando muy claramente que el objetivo acá no hay eh, sobre todo objetivos económicos en esta coyuntura ¿eh? en este en este tiempo sino que se utiliza la economía para destruir al movimiento popular es decir incluso hay diría que hay sectores de la clase dominante que están perdiendo acumulación están perdiendo dinero que igual apoyan a este gobierno porque se suben ahí arriba porque sueñan a una argentina eh, más que previa al, al primer peronismo la piensan eh, digamos en el eh, como posterior a la entre la batalla de caseros y la batalla de pavón, ¿no? Así la piensa Sin sindicatos, sin organización, eh, y están utilizando todas esas herramientas, sobre todo la que utilizan la economía para eso. Eh, así que el, el encuentro fue, me parece, interesante, muy interesante, incluso eh, ahí... Esa cooperativa recibió, fue objeto de un allanamiento la semana anterior, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, digamos, una, bueno, hacen lo que hace siempre el poder colonial, ¿no? Mm. Insuflar miedo, ¿no? Sí, sí. En otros tiempos, en los tiempos de la conquista, fue la idea de crear eh, fantasías acerca de las las armas y de los caballos que tenían que habían traído los conquistadores ¿no? ese era el modo de insuflar eh, miedo, hoy lo hacen con los uniformes eh, con la represión y con el aparato judicial ¿no? Uh -huh. eh, llenarnos de miedo por eso una de las cosas que pusimos o que resaltamos en, en este encuentro que tuvimos el día martes, ¿no? el día martes, ahí en Darío y Maxi, lo que hicimos de relieve es que tenemos que fortalecer la solidaridad, tenemos que fortalecer la ayuda mutua, y, y que tenemos que, que destacar la reciprocidad, ¿no? que es algo que se realiza con, con el cuerpo, con la práctica es que es el momento de recuperar las mejores herencias las mejores tradiciones de un pueblo luchador como el argentino y que tenemos que hacer proliferar esa solidaridad y estar ahí donde donde haga falta no en un lugar de semana eh, pasada en un lugar emblemático además no, eh, no un lugar emblemático la estación, eh, para que nos escuche, la estación Maxi Darío fue donde en el 2002 las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires fusilaron a Maxi y a Darío, digamos, ¿no? Y ahí mismo funciona el espacio y de los compañeros, mismo, hay pegadito un, a lo claro, es... Un espacio conquistado, además, ¿no? Sí. Por los compañeros y las compañeras. Sobre sí. todo, ¿no? sobre todo, ¿no? Es uh -huh. decir, en ese lugar donde las fuerzas represivas... Uh -huh. eh, Trataron de infringir una herida muy grande al pueblo organizado. En ese tiempo, hubo que luchar mucho para recuperar ese espacio como un espacio productivo, ¿no? Es decir, hay toda una eh, una cooperativización ¿eh? de, de, de lo popular, ¿no? bueno, lo que llamamos la economía popular, que ha sido mucha, es, mucha lucha, mucha tenacidad, ...mucho protagonismo... mucha asambleas popular en la calle... ...¿no?... Uh -huh. ...y la semana pasada... ...en el momento... ...que habían recibido... ...el allanamiento... ...bueno, cuando nos enteramos... ...y nos enteramos a través de ustedes... ¿eh? ...yo te digo que... ...nos enteramos a través de... ...lo que estaba... ...lo que... ...ustedes estaban difundiendo... ...eh... ...en alrededor de esta información... ...en el momento estábamos escuchando la radio ¿no? Eh, y la, no me equivoco la escuchamos a Maru eh, eh, entrando en comunicación con un compañero que le decía están allanando en este momento la sede nacional de la UTEP uh -huh. ¿no? en, en simultáneo en simultáneo estaban allanando la cooperativa textil en Darío y Maxi y bueno, ahí mismo <ríe> no eh, dos docentes, nos fuimos hasta allá hasta la cooperativa eh, a expresar eh, la, la solidaridad y estar a disposición ¿no? y, y eh, desde ya no, no, le, no, le, no creemos en nada en ese relato que eh, pone el foco en los más humildes, que pone el foco en los organizados no en el pueblo eh, que pelea y que trata de culpabilizarlos, no sé de qué, cosa, ¿no? Mm. Eh, ya el hecho de poner el poco ahí eh, es toda una es toda una actitud, toda una visión, ¿no? Así que este tipo día y, y, y, y, bueno, estuvimos ahí y, bueno, yo y, y esta semana volvimos con los compañeros ahí de la comisión directiva del sindicato docente, de la DUNA, con el espacio de los estudiantes, el espacio Somos UNDAR, eh, y estuvo acompañándonos la presidenta del centro de estudiantes del Departamento de Ciencias Sociales uh -huh. y el presidente de la Federación de eh, Estudiantes de la UNDAR, es decir, la Bien. federación que nuclea a los 5 o 6 centros que tiene los estudiantes. Ariel, Así que, te, te, breve porque también eh, tenemos un par de llamadas más en, ahí pactados. Eh, te quería hacer otra pregunta, aprovechando tu situación actual que estás en el en, aquí en el barrio La Bocas. ¿Fuiste a pasear? Uh -huh. ¿Fuiste a comprar no, el no, En vivo. No, no, recibí por las redes sociales de ustedes lo que mandaron hace 2, 14 y 40 por ahí, uh -huh. de que había un conato policial aquí en Vuelta de Rocha me vine a ver acá, pero no, eh, fue algo aislado, no no fue un operativo ni contra feriantes, ni contra comerciantes, como los que tuvieron esta semana con motosierra en mano sino que fue un alcargado con alguien que estaba alcoholizado y que la solución que le dio el personal policial, por supuesto, fue llenarlo, ¿no?, al, al hermano, llenarlo de gas, pimienta, en toda su cara, ¿no? Mm. En este momento está funcionando una radio abierta, te cuento, estoy acá en, en Pedro de Mendoza y del Valle de Berlusea. hay una radio abierta, hay gente que está filmando, ¿no?, Eh, está muy activo esto uh -huh. y desplegado acá en la, en la bandera que dice no desalojo ferial, que están al desalojo feria artesanal Vuelta de Rocha bien. la boca caminito y bueno, están acá los delegados y ah, está muy activo esto, ¿no? bien, bien hay que estar atentos porque ya desalojaron en Parque Chaz a, a la feria ahí de, un, de una de las plazas del barrio, o sea que viene eh, viene de desalojo de, del espacio público, digamos, ¿no? ...como en los sí. peores momentos de macri y la reta digamos ¿no? eh, fiel a su estirpe jorge macri está con no, no sé si sigue siendo el mismo espacio eh, de desalojo del espacio público pero bueno eh, quiere un espacio público vacío ¿eh? así que, y lo demás vaya a saber dónde irá pero bueno eh, seguiremos en contacto estaremos alertas escuchando no, no creemos que en nuestra función sea dramatizar y a no. como vos generaste antes, no. eh, necesitamos no. esto, comunicarnos en tiempo real para estar atentos y, y salir en auxilio y en solidaridad de aquellos que resisten y sobreviven eh, y sobre ellos recae precisamente la represión de este Estado neocolonial. Así sea con un micrófono, una cámara, ¿no? una difusión. Sí, sí. Ariel, te agradecemos muchísimo el contacto, Y estamos al habla. Gracias, Ariel. Gracias a ustedes. le mando un fuerte abrazo a ambos. Y un saludo para toda la vida. Abrazo. Abrazo. Así pasaba... Así pasaba... Epa. Así pasaba Ariel Weyman. Bueno. Eh, compañero de la gráfica, de la UNDAV. Eh, contándonos algunas cosillas. Y bueno, nosotros vamos a la tanda, ¿te parece, Chanin? Dale, acomodamos un poquito. Vale,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 de femería compartimos este suelo du du du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 G, G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio Continuamos con Al Gran Pueblo Salud bueno seguimos acá en vivo siendo las 16 47 acá en esto lo que es al gran pueblo salud eh, estamos intentando comunicarnos con eh, las compañeras bueno como les habíamos adelantado en un en un principio de este programa eh, de lo que iba a ir más o menos no eh, por lo menos por hoy pero que vienen hace un par de meses persiguiendo nos instigándonos eh, ya sea de forma individual a diferentes compañeros armándole causas así ya sea de no sé por, por los cortes eh, por resistencia a la autoridad eh, algunos de esos compañeros sumando estas estas causas que pueden llegar a, a convertirse en una detención permanente eh, también en nuestros centros comunitarios como pasó recién comentando a Ariel que, que fue al, al polo textil aquí de del otro lado del puente santillán eh, uno de ellos otro también fue el 1 de octubre y en, en tandil de quien es parte grisel de altamirano con quien también queremos comunicarnos en esta tarde eh, la verdad que está bastante difícil porque los compañeros también están resistiendo en los diferentes en los diferentes centros en las diferentes como eh, eh, UPT, digamos, que están llevando adelante porque no quieren perder su lugar de trabajo, porque están resistiendo, haciendo guardias eh, por esto mismo, ¿no? El miedo que les inculcan de venir persiguiéndolos o de cerrar esos espacios que aparte son emblemáticos en el barrio reciben a, a, a los niños, a los adultos dan de comer muchas veces eh, esos platos de comida que no hay en casa, entonces eh, no se entiende cómo es que Estos compañeros tienen que estar resistiendo en esos lugares eh, Con el miedo de, de, de perderlo todo Que básicamente va a hacer que el, que el barrio pierda todo no eh, Estamos tratando de comunicarnos también eh, con Silvana Que es el movimiento popular Evita de 3 de febrero Que ellos sufrieron también este desalojo Y vamos a poner un, un temita mientras se comunican las compañeras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 un solo color que me sigue enamorando Hay algo que sigue vio no renueva la ilusión y en el último suspiro el momento Con los dientes apretados Cielo de un solo color En el alma está guardado Bueno, lo logramos, estamos en comunicación con Silvana, eh, compañera del Movimiento Evita de 3 de febrero. Eh, bueno, nos va a hablar del desalojo que sufrieron allá en el barrio La Esperanza, si no me equivoco, eh, de este centro comunitario, ¿no? Donde nos hemos enterado así, como, como también nos comentaba Ariel, que estos mismos... Eh, las radios comunitarias, los diferentes eh, medios comunitarios que nos hacen llegar todo lo que va pasando en los barrios. Eh, en este caso, bueno, Silvana nos va, nos va a hablar de esta presencia de la Policía Federal en el Centro Comunitario allá en 3 de febrero. Buenas tardes, Silvana. Acá Chani y Alejandro, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Eh, bueno, le, les pasa a comentar lo que lo que sucedió ayer. Dale. Eh, Ayer, eso de las 10 y media de la mañana, un vecino me mandó un mensaje. Yo vivo justo a dos cuadras del centro comunitario y yo por la mañana no estoy. En el lugar están compañeras. Y me dice, eh, Sil, te podrás acercar al lugar, eh, un vecino, porque hay policías adentro del Zoom. Eh, cuando me acerco, a adentro del Zoom, había trabajadores del municipio y estaba la policía en la puerta que no me dejaba ingresar. Yo le digo que yo soy la responsable del espacio eh, y que yo no, no estaba enterada de, de nada, que ellos me tenían que dar alguna orden para poder entrar, a la cual ellos me decían en un rato yo te traigo la orden. Entonces yo ahí me puse firme, eh, más allá de que estaba nerviosa porque no entendía qué pasaba. Eh, y les dije que que no, que si ellos no me mostraban ninguna orden, ellos te tenían que retirar del lugar al cual me dijo, ¿qué te pensás? ¿Que te querés quedar con el lugar porque hay cerámica negra negravillera y un montón de cosas más tan como muy, desde el municipio, los trabajadores como muy muy violentos y eh, como en todo tiempo como queriendo eh, que uno reaccione a las agresiones de ellos seguramente para que me pudieran detener y ahora yo estar detenida. Eh, nosotras estábamos junto con otras dos compañeras más Eh, y entre nosotras como por pues, no no contestemos, nosotros sabemos que no es cierto lo que dicen. Eh nosotros acá estamos legalmente en el en el lugar eh, los que están ilegalmente haciendo lo que están eh, son ellos. Eh, en un momento llegué a contar que habían más de 35 policías solo en la puerta de la entrada. Eh sí en ese momento decía no no no, no entendía muy bien qué que querían o qué pasaban y la única respuesta que tenían ellos era que ellos tenían una orden del Intendente Diego Valenzuela de cambiarnos las llaves y romper las cerraduras y poner nuevos. Cosa que hicieron, nos rompieron las ventanas eh, que son para ingresar, nos rompieron los candados de las rejas, eh, nos rompieron las puertas, eh, nunca tuvieron ninguna orden eh, y... ...bueno, al, hoy nos presentamos a hacer la denuncia como corresponde... Eh, ...ya está la denuncia para ver eh, que ellos respondan... Eh, ...porque hicieron todo lo que nos hicieron. y, y Silvana Alejandro te saluda, ¿cómo te va? Sí. Eh, contame un poquito, ¿cuál es el motivo por el cual el Intendente Valenzuela... ...manda hacer esa acción a la policía? ¿El espacio no es de ustedes? ¿Ustedes están intrusando un espacio público...? ¿Quieren que ustedes estén más cuidadas y les quieren cambiar la cerradura por mayor seguridad Sí, le pusieron ustedes. policía para seguridad. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, ¿Qué argumento tienen para hacer esta barbarie no, es, es un capricho del intendente con querer quedarse con el espacio, porque nosotros eh, todos, nosotros eh, justamente tenemos acá a mano, que yo ayer le decía, danos un minuto y yo te muestro el certificado del RENAVAP que está justamente a mi nombre porque yo soy la responsable del lugar. Eh, o sea que ese, no. ese sería un zoom de un barrio popular sí, censado por el, el Re ¿sí? claro. es un centro comunitario que que se salió de, de, desde la sisu que en su momento antes de nosotros poder eh, construir o hacer cualquier cosa en eh, nosotros eh, el lugar nos lo lospedió el renabar porque estos son terrenos del renabar eh, o sea, nosotros desde el primer día que pusimos una ladrillo en el lugar, nosotros sabíamos que el lugar era nuestro, si no nosotros, no se nos hubiera ocurrido construir. Uh -huh. Y más allá de eso, desde el primer día que, que se empezó a construir la obra, ellos mensualmente mandaban una inspección desde el municipio con sus propios arquitectos, eh, su mesa de hábitat, o sea, ellos no estaban ajeno de la construcción. Por eso también ayer, ojo que a nosotros nos nos sorprende el accionar de él, porque se manejan muy así con mucha violencia o como siempre queriendo tomar las cosas por las malas siempre tratando a los que vivimos acá de ignorantes hacer eh, fue así era como como tratarnos de ignorantes como los voy a llevar presos miren la policía como siempre tratando de, de, de meterte miedo y que uno desaloje el lugar y ellos poder entrar te hago una una una pregunta Sil, porque también decías que aparte de esto que nosotros veíamos en las imágenes era eh, Policía Federal, entiendo, y vos decís que también había trabajadores del municipio. ¿Estos trabajadores del municipio en carácter de que ¿Son tipo cuidadores, eh, obreros? No, son de... Eh, al día de hoy ellos no nos informaron en qué parte o en qué organismo del, del municipio están, pero son los que se ven en el video que por eso yo les grabo la cara, porque yo yo no los voy a volver a, eh, a ver si los veo, capaz que no los voy a reconocer, por eso sí. yo les grabo la cara y les digo que ya estaban adentro del espacio. Eh, es más, ayer se presentó el jefe de seguridad del municipio sí. y yo le dije, le mostramos el video, y dijo, sí, sí, son trabajadores del municipio. Bueno, ¿de qué área? No, no, no, eso no te lo puedo decir ah, Como siempre, ni guiándonos sí. Como no nos querían dar los datos Porque obviamente, después de todo lo que nos hicimos Nosotros también queríamos que nos Y tengo una consulta Porque entiendo que, no sé, la indignación Más allá de las personas que trabajan O no se hacen cargo del centro También los vecinos y vecinas que son parte de, eh, del centro Por participar o por por poder eh, contar con ese espacio, ¿no? Eh, que aparte es un espacio, es un derecho a ganado, ¿no? Eh, y que vengan sí. ellos a vandalizarlo, porque entiendo que estás diciendo que rompieron rejas, ventanas, puertas, porque rompieron todo eso? ¿Para entrar o de paso lo vandalizaron porque sí? No, es eh, sí, lo habrán vandalizado porque sí, y también con intenciones de que por ahí en este momento ellos saben que nosotros eh, solamente hay compañeras a la mañana, que ya ah, sí. eh, hay un grupo de jóvenes, que se llama Mateada, que las, las pibas del barrio... Eh, se ocupan de conseguir anticonceptivos para otras chicas, eh, de sacarse turnos para el ginecólogo, o sea, la importancia que tiene la mañana y que es media privada, porque es justamente de pibas del barrio sí. que que que entre ellas lo hacen. Entonces, era como el momento que ellos sabían que nosotros no estábamos todo porque ponerles, hoy y ahora eh, somos 15 personas acá. Eh, como que buscaron el momento. Pero sí también... Eh, yo digo, agradezco mucho a todos los vecinos, eh, porque si no fuera por ellos, nosotros capaz que hoy estaríamos peleando desde afuera el, el lugar, mm. porque enseguida los, los vecinos se movilizaron, empezaron a decir cómo nos querían quitar el espacio, mm. que el espacio se relaburaba, que que acá los, los chicos comen todos los días, que los chicos se entretienen, eh, o sea, tuvimos mucho, mucho apoyo mucho de apoyo. los vecinos. Eh, sí Sí, la verdad es que Eh, nosotros, nosotros nos sentimos muy abrazados por los vecinos En un momento ya habían hecho como dos vallas de policía Y, se, y se, nos sentíamos protegidos por los vecinos que estaban afuera Porque nos gritaban Quédense tranquilos que nadie les va a hacer nada Quédense tranquilos que nosotros estamos acá Y la misma gente le decía Yo como de acá Yo busco anticonceptivos de acá A mí me ayudan con medicación de acá Y a nosotros no recibimos nada del Estado ni Nacional ni municipal, todo lo que nosotros conseguimos a través de redes sociales de gente que nosotros ponemos estamos necesitando una insulina si alguien le sobró o alguien le tiene y nos escriben y nosotros somos la mayoría de acá, el 90% somos mujeres, todas con bicicleta vamos a buscar la insulina alcanzamos a la vecina, tachamos que conseguimos la insulina es un laburo que ellos no lo, no, no lo pueden tapar con una mano entonces les fue muy difícil Y mira, justo hacia ahí iba yo con la pregunta, porque por suerte con todo esto está dando un contexto de qué hace el Zoom para el barrio, para qué sirve esto de ya que las pibas tengan un espacio para juntarse, como decís. A veces no, no existen esos lugares o las casas también son precarias para para que nos juntemos un par. Y ahí está. Eh, mi, mi pregunta justo iba hacia cómo hicieron para poder resistir, para que se vayan las, las fuerzas y ustedes... No, que ellos no leen su objetivo de copar el lugar y que nadie más de ustedes puedan entrar? o No sé, me imagino yo que, que, que su propósito era que ustedes no ingresen, quedarse ellos y ya no dejarlos ingresar. ¿Cómo lograron que no avancen? Yo creo que si nosotros seguimos estando en el lugar, es el 80% de los vecinos que nos apoyaron afuera, las compañeras que resistieron, y que cuando él vio que se juntaron Todos los vecinos del barrio desde la otra punta y decían que utilizaban el espacio, que cómo nos podían hacer eso. Eh, yo creo que él todo lo que hizo ayer eh, le terminó saliendo tan mal porque él, mismo en las redes sociales nos tuvo el apoyo que tuvimos. Fue impresionante. Y no hay gente que no nos conoce. La mayoría de la gente que nos describe en las redes sociales son gente que visita el espacio, maestras de la zona. Nosotros acá tenemos la tarea con con las chicas de ir al colegio cuando vemos que que los chicos no van. Hacemos un trabajo en conjunto con las maestras. Eh, nosotros nos levantamos militando y nos acostamos militando porque nos encanta. O sea, nosotros no eh, Es como, ¿viste? Cuando te dicen nosotros nacimos para esto. Nosotros... Ayer nos vinieron maestras jardineras, eh, vinieron gente de club y, y no que no eran conocidos. Era toda gente que nos conocía porque nosotros fuimos creando desde la pandemia... Nosotros nos hicimos muy fuerte porque empezamos a crear lazos con un montón de personas. Y ayer estuvieron todos afuera bancándonos y entonces eso no lo pudo. O sea, cuando él vio que era tanta cantidad de gente, eh, agarró y dijo, bueno, nos vamos. Nos vamos y vamos a ir a la justicia. Que Bien. no fue cierto porque nosotros hoy fuimos los que fuimos a la justicia sí. como corresponde porque nosotros estamos del lado legal y sabemos que lo que ellos hicieron es ilegal y que lo que hizo el Intendente Valenzuela es un atropello eh, a, a la organización social porque no quiere que los vecinos nos juntemos, que nos convoquemos, que, que estemos organizados. No, no hicieron lo, lo no justo quieren. porque si no, es eh, quizás ellos estaban buscando la, la reacción, eh, como decís vos, terminar los compañeros detenidos y el lugar vacía, así que hicieron lo que corresponde que es a ir a denunciar. ¿No, Sil Silvana, nosotros nos sorprendemos porque de, un, por un ratito, después ah. los conocemos y sabemos lo que están haciendo. Nos sorprendemos porque, claro, ¿con qué motivo van a hacer eso en un espacio que funciona, que es querido por la comunidad, que es abrazado por todo el barrio, que es necesario para el barrio, que ustedes como vos decís, están todo el toda la vida dedicada a esa 24 por 7 digo pero después al poquito de andar y, y escuchar lo que nos viene pasando también en todos otros lugares donde vienen y allanan lugares de producción oh, lugares oh, de comedores que no nos dan la comida y demás claramente eh, por todo lo bueno que ustedes hacen por todo lo bueno que hacen un montón de compañeros y compañeros a lo largo y ancho de este país es por eso que nos vienen a golpear Entonces, creen y dicen que, que, les, que hacemos las cosas mal pero lo que vos contás eh, es un fenómeno de la SISU que fue increíble en todo el país, donde sí, en cada barrio cosas, popular se construyeron las viviendas, se hicieron los centros comunitarios, comunitario. los, ¿no? los, los sumentos. Es por eso que nos vienen a buscar. Esta obra, esta obra de la SISU a nosotros nos cambió la vida, a claro. nos, nos hizo creer. Porque vos imagínate que yo tengo 32 años, pero mi mamá tiene, tiene 60 años. Eh, mis hermanas tienen 50 años y jamás vieron una vereda jamás vieron que se pueda construir porque nos habían metido un chip de que en este barrio no se podía construir nada que el suelo no daba hasta Chamuyo. yo dudaba yo, sí. dudaba, yo ah. dudaba que no íbamos a tener vereda hay algo y yo puedo ver y tocar y entonces las compañeras se pueden permitir soñar y eso es lo que a ellos les molesta y que lo, lo hicieron les ustedes además eh, de, de acá, sí, les y lo sostienen esto. ustedes y les molesta que claro. la gente de los barrios populares puedan puedan permitirse soñar. Yo decía ayer, ayer y hoy les decía, nosotros somos todos trabajadores, las compañeras estudian, eh, se forman. Yo le digo, él no va no puede tapar todos, no no no no lo puede tapar porque es inmenso. Eh, a mí me me, me emocionan mis compañeras hoy eran las 6 de la mañana y estaban acá y nosotros decimos Quiero allanarlo en nuestras casas, que las allanen. Quiero allanar nuestros espacios, que los allanen. Si los allanara, ahora encontraría todos juguetes, porque el domingo vamos a festejar el Día de las Infancias. Y no nos dio nada el Estado, ni el, esta ni el Estado Nacional, ni el Estado Municipal. A nosotros nos da la gente que nos colabora a través de redes sociales, rifas de compañeras, bingo. Fuimos a truequear juguetes, nosotros lo hacemos a pulmón. Que venga que los allane, y va a ver lo que encuentra. Eh, nosotros decimos, no le tenemos miedo. A que nos diga que nos vayan a llenar. nosotros sabemos bien quién somos y nosotros sí podemos decir que estamos limpios y que todas nuestras compañeras él ayer se cal... se cansó de decir que nuestros compañeros que cuando allanaron a al barrio se llevaron punteros del movimiento Evita yo le dije, le doy todos los documentos de todos los compañeros que estamos acá y que se fije si alguna, alguna vez nos allanaron o si alguna vez estuvimos detenido se va a quedar con las ganas se va a quedar con las ganas y no sé si él puede decir lo mismo de sus trabajadores Porque un trabajador que hable así, una mujer, no podría estar en ninguna parte del Estado. Que te trate de negra villera, que te nisgune de la manera que lo haga, y no solamente eso. habla Yo después, cuando pasó con la soberbia que te hablan, cómo te amenazan, eh, él no puede decir lo mismo. Yo sí puedo decir orgullosamente que todas mis compañeras del movimiento Evita estábamos acá que nosotros no tenemos ningún pendiente con la justicia. En cambio, no sé si él pudiera hacer todo mismo de sus trabajadores. Mira, Silvana, nosotros te escuchamos y eh, se, se nota la indignación, por ahí cuando uno se le quiebra un poco la voz es más por la indignación, porque te, se le viene a la mente todo lo que vienen haciendo, eh, ni hablar de ahora, ¿no?, de, de lo que tienen para el domingo pero del, del día a día no y más allá, como decís, no tiene por qué hablarle así a una mujer, no tiene por qué hablarle así a, a, ningún, a ninguna persona del barrio y aparte así no hablaran, con las acciones hablan por sí mismos de eh, que se están metiendo con, con los abuelos que van a tomar mate con los adolescentes que tienen un lugar para no estar en la calle con los nenes que van a, a un apoyo escolar, con todos con todo el barrio se está metiendo eh, y ya eso es una falta de respeto y ya es, es mala palabra querer cerrar un, un centro comunitario. Nosotros te agradecemos un montón esta comunicación, porque sirve escuchar, y más allá, como te digo, de que se quiebre la voz, sirve la fuerza con la con la que hablas, eh, lo que decís, que las compañeras se, se ponen al hombro seguir con este espacio abierto, eh, y quedémonos con eso, no con la lucha, con la, con la diaria, con la fuerza, y con que cuando nos vengan a pinchar, lo único que van a lograr es que nos inflemos un poquito más para resistir. Sí. Y creo que gracias eso es, se escuchó hoy en tu voz. Y te llamamos la semana que viene para que nos cuentes cómo salió el día de la niñez. Mándanos fotos. No, Mandanos fotos. Y muchas gracias porque si no fuera por todos los medios locales, eh esto quedaría nadie sabría todo lo que lo que nos tocó vivir ayer. Si no fuera por ustedes que lo pasan. Y nadie gracias vos por por aceptar esta entrevista. Te mandamos un abrazo grande. Un beso grande y abrazo grande Otra. para todo el barrio. Chau, chau. Y te, te, te, te, te. chau. Gracias. Gracias. Allí pasaba sí, Silvana, del sí, del barrio La Esperanza. Así es, de un mejor febrero. nombre, ¿no? De Esperanza. Buen nombre. Que qué increíble, ¿no? Lo que hace nuestro pueblo realizado. Sí, y qué bueno poder escucharlos y este lado este lado de la vereda, ¿no? Mm, acojonante, sí. ¿Y cómo sí. se enoja la polaca, eh? Sí. <risa> bueno, con esto terminamos Bien por hoy, team. ¿no? Terminamos. Este viernes nos estamos escuchando el próximo lunes de 19 a 20 horas. Así es, con esto que es el Gran Pueblo Salud por Radio FM Riachuelo, la radio del barrio, la radio donde todas las luchas de nuestro pueblo están siempre, siempre presentes. Nos vemos, chau, saludos. Chau.